Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El intendente de Montehermoso, Alejandro Dichiara, convocó, entrevistado en Radiocracia, a tomar conciencia para que las recomendaciones de aislamiento por el coronavirus no se conviertan en vacaciones. Pero la verdad es que yo encontré una racionalidad muy grande de todo el sector comercial. Eh, te agrego hoy, digamos, Montehermoso está totalmente cerrado tomamos la determinación conjuntamente con todas las cámaras de comercio, que todo lo que es paradores, eh, hoteles, restaurantes, inmobiliarias, en, en maxi kioscos, está todo cerrado en Montehermoso, sinceramente, con la excepción de lo que vende comestible, eh, y la gente, la, cuando hicimos la reunión con las cámaras, lo aceptó perfectamente, o sea, en, en realidad, a diferencia de otros lados, aunque es un lugar netamente turístico, Montehermoso lo que hace... Eh, es eh, este, este cierre comercial lo tomamos por ahora hasta el día martes En su columna habitual de cada miércoles en Radio kermés Cristian Acuña y editor de InfoHuella.com.ar contó el caso de dos brasileros que fueron puestos en cuarentena en Victorica Está prohibiendo eh, la, el ingreso de, de turistas o, o gente extranjera en los hoteles eh, de la localidad Eh, bueno, después todas las otras medidas que también se han tomado a nivel nacional y a nivel eh, provincial. Y en Victorica sucedió algo parecido, eh, con la diferencia que en Victorica eh, había dos eh, brasileños hospedados en un hotel, no habían sido eh, registrados por eh, personal policial ni de salud, y eh, andaban como si nada en el hotel y en la localidad. Fueron a cenar a una casa de comidas y allí hubo un llamado al 101... Y la policía, junto con Salud, actuó y, bueno, se inició el protocolo y en, entraron en, en cuarentena también eh, dos eh, brasileños en la localidad de victoria El Ministerio de Salud de la Nación anunció la descentralización de los diagnósticos del coronavirus que hasta ahora se hacían únicamente en el Instituto Malbrán. Lo explicó Carla Bisotti, que es la secretaria de Acceso a la Salud. Se está trabajando muy fuertemente para que pronto ya el viernes desde el Malgrán se eh, inicie el entrenamiento en seis provincias con más de seis laboratorios, hay algunas provincias que tienen más de algún laboratorio eh, de virus respiratorios para iniciar este proceso de descentralización y poder trabajar en el diagnóstico local de eh, las muestras que se envíen en función de la situación epidemiológica y de las recomendaciones. El jefe del bloque de diputados del PJ, Julio González, dijo en periodismo turno mañana que sería saludable para el partido que el gobernador Sergio Silioto sea su presidente. Si bien integro el, el partido, después de, de, de estos anuncios del cronograma electoral, eh, realmente se, se empezó a, a instalar todo este tema y, y a tener que resolver esta cuestión. Creo que muchas veces en la historia del, de nuestro partido, quien... Eh, es eh, ocupa el cargo máximo de eh, representatividad que tiene nuestro partido que es el cargo gobernador eh, ha sido presidente del partido lo ha sido en muchas etapas de, de la historia de nuestro partido, creo que, que sería saludable que, que en este caso también, también lo sea